Goleador del vencedor, victoria 83-76 de Regatas Corrientes frente a la Unión de Formosa y que se reacomoda a la Unión, le da alguna chance a Kimsa pensando en el clásico de esta noche, teniendo en cuenta de quién será transitoriamente, virtualmente, el escolta de Olímpico de la Banda y también el que suma a partir de la caída de la Unión de Formosa es Libertad de Sunchales, que asciende y también tiene un importante compromiso en la jornada de hoy por la noche. Pero hoy por la noche lo más importante. Se va a desarrollar a partir de las 10 de la noche en la pantalla de t a y e Sports y en el Estadio Ciudad el clásico de Santiago del Estero, Kimsa Olímpico, Olímpico Kimsa en el Estadio Ciudad. Nos vamos rápidamente, viajamos a través de la maravilla que te permite la radio de estar aquí, de estar allá y de estar cerquita de los protagonistas del clásico de esta noche con el Gallego en Santiago del Estero. Fabi, buen día. Buen día, buen día, Mati, ¿cómo te va? Un beso para Jesse, un beso para Noé. Bueno, en el estadio Ciudad ya está、eh, comenzando la práctica el equipo de Olímpico, este, plantel completo para esta noche. Estaban esperando en la puerta del estadio,、eh, en la calle, para poder ingresar. Termina Silvio Santander con Quinza. Y, y bueno, ya estaba practicando el equipo b a n d e ñ o Y estamos con este, dos jugadores que están por el piso, con el ánimo por el piso: David Jackson y Robert Battle. Aquí están los dos tirados en el piso. ¿Cómo te va, Robert? Bien, muy bien. Con muchas ganas y bien preparado. ¿Bien preparado para esta noche? Sí, obvio, siempre.、Sí. ¿Preparado diferente para los partidos o, o, o ya estás preparado para eso? No, yo, yo me quedo preparado así, no tengo, que, no tengo que ponerme listo porque siempre estoy listo. Y, y lo más importante es que siempre quieren ganar. Obvio, obvio, hay que ganar todos los partidos, todos los días, todas las prácticas. Todas las cosas hay que ganar. Soy com muy competitivo y hay que ganar en todo. Dentro y fuera de la cancha. Ah, fuera de la cancha me gustaría saber qué cosas. Eh, eh. En cualquier cosa puede、eh. ser. Otro deporte, no sé. Cualquier cosa. Al f ú t b o l recién vi que se te escapó una pelota, n、no, o、no、s o t o s o m muy hábiles con las piernas. Bueno, bueno, eso viene con tiempo.、El、eso viene con tiempo. práctica, Es práctica, no tenga s duda. Bueno, ¿cómo cómo llega a 1 a este partido? ¿Cómo está q u i n u a ¿En u n a temporada rara con respecto a la temporada del año pasado? Sí, nosotros estamos llegando bien, estamos jugando mejor que antes. Y hoy nos toca jugar con el plantel completo, que nos toca poco, pocas veces jugar así. Y. Venimos con un, una buena sensación de, de, la, de la última gira, como visitante, sacando el, el último partido. Que, bueno, no jugamos tan bien, pero en la forma que, que venimos jugando en los últimos partidos, para mí está, está muy bien. Y si podemos seguir con, con con esta forma, siempre vamos a tener chance de, de ganar. Y hay que construir todo desde, desde la, la parte sencilla. El, ¿Qué diferencia tiene este equipo de q u i m s a con el equipo de q u i m s a que salió campeón? Bueno, este equipo. Este equipo es diferente en mucho, muchos aspectos, ¿saben? Yo creo que el a ñ o p a s a d o con. No sé, con más, más, más abierto, más. Decimos mucho más 4 y 1, después、ah, sacando el, cuando yo juego con. Con Tinto igual, jugando con Tinto, yo estaba afuera, decimos mucho más 4 y 1 y, y c o r r í en la cancha, más, más abiertos, jugando con los, los tiradores a, afuera. Y creo que hicimos, a g a r r a m o s mejor el concepto de, de, de, de, de defensa y correr. Y, pero, nos cuesta un poquito este equipo e s e año, pero ya, ya estamos en eso, estamos haciendo eso mejor. Y creo que cuando viene el momento que、sí, tenemos que hacerlo、uh, el, el mejor pues,、uh, posible, y vamos a hacerlo.、Eh, vamos haciendo mejor en, en los últimos partidos, en la última parte de la temporada. Y yo creo que con los últimos juegos y yendo a, a los fleos, vamos, vamos a tener ese concepto bien. Y imagino que también el tema de las lesiones y los recambios tuvo mucho que ver en, le, en, en lo que fue la, la estructura del equipo, ¿no? Sí, obvio, el, la temporada pasada no tuvimos muchas lesiones y si, y si tuvimos fue、pues, una persona en, en, a la vez. Por ejemplo, estaba fuera una vez Tenka, una vez Luca,、uh, no sé, que, creo que Seba per, perdió uno o dos partidos, pero no fue todo en, encima. ¿sabes? Este año venía como tres a la vez y jugamos muy corto. Pero ahora estamos todos a l u d a b l e s gracias a Dios. y Y podemos trabajar bien completo como, como equipo y, y buscar la, la forma de jugar bien con, con un plantel muy largo.、Eh, ¿Lo ves a 15 candidatos para, para pelear el campeonato, para mantener ese campeonato que tiene? <risa> Qué pregunta, ¿sabes? ¿Sabes a quién está hablando? Yo no hablo nada más que el campeonato. Si, si no estamos hablando de campeonato, no estamos hablando de nada. ¿Qué Respuesta, ¿no? O sea,、eh, lo único que vale es eso. Sí, para mí sí. Para mí sí. Y creo que yo hablo por, por mi equipo también. Estamos acá para ganar el campeonato. O sea, nadie Nadie se puede hacer historia ganando un cuarto final o, o un semifinal. O llegando a la final y perdiendo. Porque, bueno, hicimos un gran trabajo d e la luz. ¿Y cuánta gente habla de ese equipo? Nadie. l l e g a n o o a la final, perdimos. Entonces nadie va a c o r d a r perdedores. Entonces, si habla, si piensa cuatro años, cinco años atrás, ¿quién perdió la, la final en día?、Y、capaz que sabemos quién ganó, pero los equipos que enfrentaron los campeones, ¿Cómo? ¿cuánta gente puede hacer eso? ¿Quién enfrentaron aquí a n l a j u a n cuando ganaron la final? Sí. No, no, no, no sabemos. Sí, pues hacer el cubo y buscarlo, pero. De, de la cabeza, no o sea, eso, eso. Está bien, estamos á bien, e s t hablando con Robert b a t t l mientras David Jackson está alongando frente a nosotros. Robert también sentado en, en el piso. Este, aportó algo Jackson al equipo, más o menos, s í mucho, mucho. d a v i de s un buen c o n v e n i e r o y bueno, muy buen jugador, y estaba aportando mucho.、Eh, inclusive con el profesionalismo que, que trae en, en, el, en el trabajo diariamente y con su juego con, con, con que viene siempre con el tiro con con la creación para para, para el equipo y bueno aportó mucho y yo creo que él va, él va a seguir mejorando todavía p u e d va a ser algo mejor Bueno, eso ya le metiste presión. Este, ¿Cómo, cómo analizas el partido esta noche? Es un clásico, enfrente hay un jugador que está dominando también la liga, que es Justin Williams, y estos partidos a vos te gustan contra los que, los que son fuertes, los que son grandes, los que van a p e l e a r c e r claro. a Sí, esto, esto es un, un partido con mucha aspiración de, de toros.、Ah, es un choque importante, es el clásico.、Eh. De la ciudad, encima tiene, tiene ambiente y pinta de un juego de, de los fleos, porque es un es un real, es un, una pareja que, que, que puede estar en los fleos, en el, la final, o creo q e por ahí. Entonces, es muy importante ese juego porque, ¿sabes? Jugamos dos veces contra ellos con el, el planteo corto. y una vez en el presente del año que bueno no estuvimos y después el s e g u n d a de hecho recuperando volviendo la, el primer juego de, de mi lesión y, y otro lesionado también、uh, ya vi todo y ahora vamos a ver dónde estamos porque ellos son completos nosotros somos completos y ahora vamos a ver quién es el mejor equipo esta noche Robert, gracias por el tiempo, gracias por, por la nota. Esperemos a las 10 de la noche por t e 1 s por ver un buen partido. Dale, muchas gracias. Ahí está Robert Batley.